Travesía. Música más allá de las apariencias. Lo que llega en este bloque es Dexter Gordon. Venimos presentando este material exclusivo que se grabara en vivo en el Teatro San Martín el 15 de septiembre de 1981. De 1981, sí,、eh, por supuesto, en, en, en Buenos Aires. Teatro hoy casi abandonado, podríamos decir así, al menos de la impresión que causa cuando uno pasa por el frente, en donde hay 38 personas durmiendo en colchones tirados. En lo que es el acceso, el acceso al teatro, q u y a s puertas están tapiadas con madera. Algunos dicen que están trabajando, que están refaccionándolos,、eh, otros tienen alguna duda respecto de lo que está pasando adentro, pero es como que está en stand-by un teatro hermoso que fue muy importante en los años 80 y en los años 90. Bueno,、eh, ahí tocó Dexter Gordon. Por supuesto, no tocó solo, tocó con. Kurt Lacey en el piano, con David Ewan en el contrabajo, con Eddie c l a d d e n en la batería, pero qué mejor que lo diga el propio Dexter Gordon en la presentación y el saludo que hace de este, de este material.、Eh, y posteriormente van a tocar o vamos a escuchar nosotros, este, trasladándonos mágicamente en el tiempo y en aquel lugar, a una composición de Thelonious Monk. Que se llama Rhythm and Ning.、Eh, van a escuchar ustedes la voz tan particular de Dexter Gordon,、eh, quien les recuerdo murió en abril de 1990 en Filadelfia, luego de haber vivido muchísimos años en, en Suecia y haber tenido un éxito formidable allí. Así que esta es una increíble oportunidad para compartir a Dexter Gordon. 私は私はあなたのお客様にお越しいただきました。 Vosotros, pianists, es Kirk Leitze. Kirk Leitze. <laughs> たビたびたびたびたびたーたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびたびた Eddie Gladden, Eddie Gladden. <laughs> Saxo, tenor, los soldados, tenor, saxophonist, Dexter Gordon, Dexter Gordon. <laughs> you <laughs> Dexter Gordon tocando en vivo en Argentina, la rareza es justamente esa,、eh, tocando un tema de t e l o n i u s Monk, lo acabamos de escuchar, que se llama Rhythm in d h e Ning, con obviamente la presentación, el saludo que él hace al público argentino, sorprende hablando en un aceptable castellano, lo,、eh, los, los músicos que lo secundaban, como lo escucharon ustedes, incluía a quien hace relativamente poco grabó. Eh, un disco de solo piano para el sello de, de Justo Loprete, que es nada menos que Kurt l i c y Ya que estábamos con Dexter Gordon, lo seguimos escuchando y esta vez lo vamos a escuchar desde un disco. Eh, si se quiere casi recopilatorio, se trata de Baladas, un disco que、eh, editó el sello Blue n o t e、eh, tomando prácticamente los temas más vendibles, más audibles,、eh, para aquel que no está tan vinculado al jazz o que en todo caso、eh, tiene una primera escucha de algo que lo va a deslumbrar. Bueno, este es un disco ideal. Eh, hablamos, insisto, de baladas, un material editado en Argentina que incluye justamente composiciones que son este,、eh, lentas, que son baladas. Y de la misma vamos a escuchar una composición que pertenece a, a Herzog que se llama No Expliques. Era Dexter Gordon, desde un álbum del año 1995, aparecido por aquel entonces, que incluía distintas baladas grabadas por este monstruo del saxotenor. Lo que compartimos era justamente el clásico No Expliques.